Pero el c h o r r o que nos salta, p u n g a Es que s、sí. un político n e Dios, nos a l t a you、no.